Te recuerdo que Cero a la Izquierda, la jovencísima banda de Pamplona, que acaban de sacar su segundo álbum, van a compartir cartel con ciclonautas en la gira por Granada, Murcia, Valencia, Barcelona, Tarragona, Bilbo, Zaragoza y Madrid entre el 27 de marzo y el 21 de mayo. Ciclonautas y estos chicos, Cero a la Izquierda. エンゼルスの世界は世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界 パ a s a ー e r o s d e vuelo a ninguna p a r t e d o 目は a た a は見た目は見た目は見た目は見た目 e 見た目は見た目 p 見た目は見た目 o 見 l 目は見た目は見た目は見た目は見た目 t 見た目 o 見た目 r 見た目は見た目は見た目は見た目は c た目は見た目は見た目は見た目は見た目 s 見た目は見た目は見 q u e 見た目は ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、i らば、ならば、ならば、n らば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、な r r a d o s navegantes transeúntes caminantes pasajeros del vuelo a ninguna parte ピアノの世界を見つけたらいいな。 パーティー。 Se llama Otra Luz y está en el álbum No ha dejado de llover, Cero a la Izquierda, con la colaboración amistosa del paisano Enrique Villarreal El Drogas, o l d i Motel en Rock FM. En esta noche de jueves tenemos que celebrar y celebramos que hoy ha cumplido 67 años Tony Yomi. Y celebramos además que tras el diagnóstico que le enfrentaba un linfoma en su primera fase, Tony Yomi se puso en tratamiento y se organizó para no perderse la gira de Black Sabbath y respetar el compromiso, eso sí. Era fundamental de volver a Reino Unido cada seis semanas durante todo ese largo periodo para recibir cada vez un anticuerpo. El guitarrista zurdo que perdió la punta de los dedos, corazón y anular de la mano derecha en un accidente en la fábrica de laminaciones metálicas en la que trabajaba a los 17 años, que creyó que no podría tocar, que tuvo la suerte de dar con un superior, un jefe que le habló de Django Reinhardt. El guitarrista Manus, francés extraordinario, que también tuvo un problema. Hoy Tony Yomi, superado el linfoma, cumple 67 años. Y aquí está en b l a c k s a <risa> b b a t h Rock FM, de 9 a 12. Oldie Motel. ¿Los tendré todos? ¿Los tengo o no? Y si miro s、si、í los tengo. Si te lo preguntas, te estamos buscando. ¿Tienes los 15 puntos en el carnet? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123894. 902-123894. Consulta condiciones en líneadirecta.com. Una compañía banquintar. ¿Lo que te engorda a ti? ¿Por qué no le engorda a otra persona? Por tus genes. ¿Y ahora la revolucionaria nutrigena? Sincroniza por primera vez tu ADN, obtenido mediante un test genético válido para toda la vida, con una dieta mediterránea personalizada genéticamente, con miles de menús variados y deliciosos. Descarga a h o r a NutrigenApp en NutrigenService.com y tiendas de aplicaciones móviles, y con motivo de su lanzamiento. Disfrútala durante seis meses gratuitamente. Con el aval científico del Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. NutrigenService.com, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter. Descuéntate. Con el plan Más Es Más de Berti, si eres más cliente, tienes más descuento. Trae todos tus seguros y ahorra con nosotros. Berti.es, seguros para gente despierta.